Sembrando cultura, cosechamos libertad Oiga, Olga Olga, Olga, Olga. <risa> Así, para todas las chicas y chicos Con esta florcita de cumbión A todos y todas los que están escuchando, comienza nuevamente eh, Oiga Olga, el programa del Centro Cultural Olga Vázquez. ¿Cómo, cómo les va? ¿Cómo andan? Eh, Camila, ¿cómo está Bien. usted? ¿Bien? Agitada, vine un poco corriendo, me parece. Des descanse, tome mire, aire. Voy a descansar un poco. Eh, después ahí atrás hay una cervecita que se puede tomar. Nosotros acá, señora y señor, tomamos. Cervecita. ¿Cómo le vas, Sofía? Muy bien, un poco pasado por agua. Un poco pasado sí, por ¿verdad? agua. Sí, la hoy tuve que ir a trabajar a la mañana, se me ocurrió ir en bicicleta porque había parado de llover. Obviamente, <ríe> como terminé... Qué grave, eh, Sí, estaba lloviendo, me empapé 30 cuadras a mi casa. Fue... Bien, bueno. Pasadita por agua. Tampoco, <ríe> no sé, los vecinos de Azul deben estar en... <ríe> un poco más pasado. Ya sé, Gonzalo, sea, hay gente que está peor. <ríe> Perdón, por... <ríe> a ver... Bueno, eh, esto comienza de esta manera, hablando obviamente del tiempo, eh, como ya es costumbre de Olga. Claro, para no perder la costumbre. De Olga y eh, Olga. Y sí, la verdad que es un tiempo bastante complicado, yo estuve enfermo un par de días. Eh, Hemos notado tu ausencia. Eh, ¿Han notado mi ausencia? Sí. Bueno. Eh, sí, es, es, soy, soy de general de esas cosas. La gente nota tu ausencia. Ya estás bien, estás recuperado igual. Estoy, estoy ahí, estoy ahí, pero... Saliendo. Eh, saliendo, viste intentando dejar de fumar también lo comento eh, pero algo imposible de, de, de hacerlo porque me acabo de encontrar un looky de 10, por ejemplo ah, el destino no tiene ah. que dejar de claro, es eso mismo lo que estaba es pensando la sí. yo decía hoy, como puede ser que yo encuentre... Oh, el, el destino te está tentando, guarda o ¿Quiere probar tu fortaleza? ¿Quiere probar tu fortaleza? Bueno, logró el destino mostrar que no tengo ninguna fortaleza y me clavé dos puchos antes de antes de, de, de, de comenzar el programa. Eh, Rodo, del otro lado, un saludo también a él, no nos olvidemos eh, de los operadores. Algunas veces está Rodo, otras veces está Antulio, otras veces están ambos eh, haciendo de que Oiga Olga funcione. Eh, también saludamos a Rocío, Rocío... Eh, Coda, aunque no quiera, eso es por llegar eh, un poquito tarde, lamentablemente de la venganza Que tenemos esa posibilidad de que nos da el micrófono eh, al aire Es mucho lo que vamos a tener en este programa sí, un programa con muchas cositas Muchas cositas, muy interesantes, así que quédense, no se vayan, no cambien el dial No cambien de página, porque porque... Porque tenemos mucho para ofrecer. Eh, los temas de la semana, para comentarles un poquito, está el tema de la Federación Universitaria de La Plata. Que comienza un nuevo nuevo congreso para elegir las, las nuevas autoridades. Eh, Se escuchaba un gallego por ahí. No sé de dónde proviene. Un gallego diciendo son las 20 horas, 40 minutos ese fue el teléfono de, de, bueno, de, de alguien de de Alien, Alien, de de Alien, Alien. vamos a tener que escuchar todo, todo el viejo <risas> eh, bueno, con, volviendo al tema hay congreso de federación, Camila hay congreso de federación y hoy va a estar presente el, el presidente. presidente de la federación universitaria de la plata señoras y señoras, para comentarnos de qué se trata esto del congreso de qué se trata la federación universitaria de la plata, y etcétera y etcétera, y etcétera Eh, también vamos a hablar de un poquito, eh, comentarles que fue el encuentro nacional eh, de la Red Nacional de Medios Alternativos Que se hizo en Mendoza, ese pasado 18 y 19 de agosto eh, Estuvieron presentes las radios comunitarias a nivel nacional Entre ellas, como no iba a estar Radio Nauta eh, Y seguramente nos vamos a vamos a estar hablando de ese tema, un poquito profundizar, eh, hablar de qué lo que se discutió, qué importancia tiene un encuentro de radios comunitarias a nivel nacional. Bueno, Camila. Te miro a vos porque <risa> Aparte tuvimos una acá tenemos una compañera de OigaVolga que estuvo en el encuentro. Nuestra no? programadora. Nuestra programadora, así que productora. Productora. Per, perdón. Eh También hay una cosita que quería comentar, algunas cosas que sucedieron en esta semana que por ahí uno de las noticias de la semana que podemos charlar, podemos hablar del caso de, del tema de chiccones o de pero la verdad es que ya los medios masivos ya lo utilizan todo el tiempo y es una noticia común y corriente que ya se ha escuchado bastante. Nosotros desde acá vamos a empezar a comentar noticias de que no se saben. Eh, como es el caso de dos noticias de rosario para la primera lamentablemente en la semana eh, como bien saben en el enero de el primero de enero de este año mataron a tres militantes de la organización frente del frente popular aío santillán las pats eh, ligadas a lo que son las barra bravas y a los funcionarios de turno Eh... ...acribillaron digamos, en una esquina... ...supuestamente se habían equivocado... Eh, ...bueno, la cuestión es que murieron tres militantes jóvenes... ...y en esta semana eh, tirotearon la casa del hermano del Momo... ...del Mono, perdón... ...que es uno de los chicos que eh, fue muerto... ...conjunto con jerry y Patón, digamos... ...así que se estuvo haciendo una movilización también se estuvieron haciendo diferentes actividades y una conferencia de prensa donde participaron bueno los familiares y exigiendo la justicia, que es eh, obviamente lo que lo que se tiene que tener hoy en este caso, de que todavía no está quedado. No Además claro. en un momento también se dijo que había sido un ajuste de cuentas, como que se contaminó mucho también la información y eso fue una falta de respeto más que nada también para la familia de los chicos. Para la familia y también para los compañeros y compañeras que militan con ellos, ¿no? Es esto de, de plantear cómo los medios, digo, Tapa qué relación maripos, que tienen, ¿no? Claro, el me... de red nacional del me, de medios alternativos donde eh, me parece que se busca otra forma de comunicación nueva, otra forma de discusión en lo que son los medios y las noticias que muchas veces se alejan de la agenda política. Clásica de los medios masivos de comunicación eh, Lamentablemente de Lo que está pasando Vamos a seguir charlando eh, Seguramente el viernes que viene Vamos a tener un lugarcito Podemos llamar y podemos empezar a, a, a profundizar un poco más en el tema Estos fueron los datos que fueron surgiendo Y después obviamente lo vamos a profundizar Otra de las noticias Que en Rosario, lamentablemente La casa pirata, una casa tomada De la ciudad de Rosario Fue desalojada en esta semana Eh, de una manera bastante violenta Donde entraron los policías Y no solamente que se llevaron A los chicos que vivían ahí eh, Y no solo eso Sino que los desnudaron Los dejaron mucho tiempo dentro de la comisaría Formas que ya Habían eh, Se veían no existir directamente, a uno le entra en la cabeza que siga sucediendo, pero la policía sigue manejando con la misma impunidad de siempre que en los 70, ¿no? Los 70. Eh, y que, digo, los derechos humanos también tienen que ver con estas cositas que por ahí eh, en cadena nacional no se habla o no se no se profundizan ¿no? bueno, la cuestión es que los sacaron a los chicos y los robaron no solamente eso, sino que les saquearon Todas toda su sus pertenencias, pertenencias ¿no? claro. computadoras, libros, celulares, plata que venían ahorrando, todos artistas callejeros que venían viviendo de ahí y que de alguna manera iban juntando su plata y no solamente eso sino que generaban una lógica de comunidad que es bastante eh, poco común en la ciudad de Rosario. Y él a nivel nacional también. Así que nos solidarizamos con la Casa de pirata Esto también lo vamos a ir profundizando. Eh, y desde acá, obviamente, desde el Olga Vázquez y de Radio Nauta y de los que estamos haciendo Olga, Olga, nos solidarizamos y demandamos todo nuestro apoyo a que esto se solucione de una vez. Eh, esas son algunas de las noticias que venimos dando. También, otra de las cosas, eh, el 25 de agosto, hoy... Es, 25 de... no, es el día de mañana. mañana, es el 25 de agosto, eh, es el día por la no violencia hacia las mujeres, eh, relacionado también con el tema de la agenda mediática, eh, que tanto se escucha, tanto se habla, tanto se ve, eh, se viene dando una organización, eh, y me parece que es importante empezar a tener una conciencia de que hay que participar de todas las medidas que haya, Y de eh, tenerlo en cuenta Que también es una actividad de derechos humanos Es una actividad de, de Derechos constitucionales Que se deben tener El, el tema del respeto eh, Y el respeto al otro ¿no? A la otra Me parece que algo básico de que nos hemos olvidado En, en mucho caos eh, Del sistema ¿No? ¿Usted qué dice? Tal cual, totalmente de acuerdo sí, Es un día muy importante para reivindicarlo Digo, eh... Estuve leyendo yo un poquitito de por qué, se festeja, no, por qué se festeja, por qué se elige este día para reivindicar la no violencia hacia las mujeres y estaba bueno en realidad es, lo voy a leer porque dice, fue impulsado por la República Dominicana debido que el 25 de noviembre de 1960 las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal Reyes fueron secuestradas en Santo por la dictadura de Trujillo. <risa> eh, bueno, hablando de que se sigan repitiendo las mismas historias ¿no? Y me parece que bueno, eran, eran tres militantes eh, Y se unen, ¿no? Es un día para reivindicar la no violencia hacia las mujeres Pero estamos hablando de un montón de casos de violencia Que se dan en un montón de lugares de la República Hace un montón de compañeros, no solamente mujeres Me parece que es un día importante para reflexionar Y, y para tenerlos en cuenta ¿No? sí. Eh, sí, sí, ni hablar Estoy... Digo, hay una hay películas donde se pueden ver Hay diferentes documentales Que se pueden ver sobre El caso de las hermanas Mirabal eh, Por mi parte las recuerdo Me gusta mucho la, la historia Y yo tengo tres tatuajes de tres mariposas, mariposas Que vienen desde ahí De mm. las hermanas Mirabal eh, También para relajarnos ¿No? <risa> tanto, para pasar a, a temas más de podemos, relax eh, Podemos Podemos que nos comentes, Camila, eh, con un quiebre, ¿no? Vamos a romper un poco el hielo, vamos a empezar a divertirnos como también es de costumbre, porque aparte eh, la lucha que llevamos a cabo a partir de todos estos derechos también hay que hacerlo con alegría, si no eh, nos volvemos, eh, no sé. Eh, algo que no somos. Algo que no somos. <risa> Por suerte. No alegres. ¿Cuál es? Camila en este momento. La en pregunta momento. bizarra eh, para la fecha de hoy y que la compartas acá, para la audiencia. ¿Cuál fue tu deseo inmediato más bizarro? ¿A qué va? Bien. <risa> la es, explicación. Es la explicación para que <risa> entiendan bien y sepan dar sus testimonios. Yo doy un ejemplo, voy a decir el mío. Bien. Y... Vos ya la escuchaste, Gonza. Ya viste tu veredicto acerca de mi jornada. Sí, jornadas. bueno, pero acá, eh, imagínate que no estamos armando el programa y que de última lo podés repetir otra vez. No, todo, no, pero yo todo, te... Todo como para... Que... ¡No! Te sorprende y todo. No sorprende, Vuelve a no entenderlo ¿no? otra vez. Dale. dale. No. Allá, tres años atrás, en el curso de ingreso, estaba muy colgada, escuchando al profesor y entra... No. Nah. Cami colgada. No, nah. Qué raro, no ser, eras distinta. ¿Camila? Dale. Bueno, dale, dale. Bueno, chicos. Disculpa. Bueno, y estaba bastante colgada y, y entra una agrupación a, a hablar. ¿Se el, puede saber el nombre de la agrupación? Las... Entran los chicos del MAS. Entran ah, los ah. chicos del más Y yo no estaba familiarizada y en realidad yo veía venía escuchándolos durante la semana, no entendía muy bien nada porque estaba recién empezando la facultad, era más niña que ahora. Y... <risa> <Sí>. <risa> y En el momento que entraron, se me vino como así repentinamente a la cabeza la imagen de que digan chicos eh, se se suspende en las clases porque hay una pileta de gelatina en el patio. <risa> así es, bueno. un, es una cosa que uno piensa así soniditos, desea, soniditos. desea. Oh, sonido, sonido. Desea cosas bizarras Pero es un momento no bueno no va a escribir sus deseos Repentinos de esta forma no ¿Vos, Gonza, qué tenés para aportar esta <ríe> anécdota? La verdad que me dejó Boquiabierto Bo Boquiabierto y... Y Estupefacto El deseo de, sí. de Camila Igual yo lo compartí con mis compañeros En el momento que lo decía Ah, Bien. no te lo dejaste guardado No, no, no ¿Y obvio? ellos qué te contestaron? Que estaría buenísimo también. Ah, mirá. Bueno. Está bien. Eh, la, gente, <risa> la gente ha contestado igual. Igual aunque nosotros no lo comprendemos, la, nuestros radio no, oyentes... Mi, eh, puedo decir, mis deseos más inmediatos es, por ejemplo, no sé... Una, hace mucho frío y me tiene chocolatada caliente. Sí, pero inmediato pero no es bizarro. No, no es bizarro. Eh, yo no es bizarro, no. es verdad. Yo tengo inmediatos también, pero bizarro se complica. Uno a veces piensa más allá de cosas muy simples y bastante bizarras sí, y no las comentas son no, cosas... Hay, hay personas que han... <risa> hay personas como vos, no <risa> sos <risa> la única. No, no sos la única. <risa> hay personas que han comentado también. Sí, por ejemplo sí. el Tata también el tata, tenía el deseo el, bueno, de... Bueno, esta pregunta surge en una noche acá en el Olga, estábamos tomando un café, ah, <risa> nunca vamos a tener una anécdota así, estábamos tomando una cerveza y el Tata dijo que deseaba encontrarse 100 pesos afuera... Pagarse un taxi hasta McDonald's, comerse una hamburguesa y volver en taxi hasta la casa. Entonces, pero se da en la situación también en el contexto de que se encontraba 100 pesos. Pero con pesos 100 pesos en... no se compra ni el bueno, agregale. Ni un agregale. No le alcanzaba el taxi a la casa. La... Pero bueno, eh, se ve que el Tata eh, vive en un mundo donde él... El mundo donde, del INDEC no, o sea, donde, ¿no? donde no toma taxi regularmente sí. ni va a McDonald's regularmente ala, se ve. <ríe> Claro, eh, Pero bueno, también hubo mucha gente que se estuvo comunicando A partir de nuestra página de Facebook Que es Olga Vázquez sí. con acento, Olga Vázquez sin acento También si quieren eh, pueden preguntarnos, desarrollar Tirar nuevas ideas por el teléfono de Radio Nauta Que es 512-1690 Eh, yo diría de que después leemos los comentarios Hay un montón Sí, no están eh, Y es muy Porque importante Arden, está bueno, arden arde, los Facebook Arden el Facebook, señores y señoras Quédense, día feo eh. Después terminan de escuchar Olga Olga Se viene para el Olga Hoy va a haber ciclo La noche de el ciclo de funk Fang F Así que no se lo pueden perder, vénganse Y ahora no vamos con un tema musical como para ir distingiendo Y nos vamos pensando sobre la consigna del día Un, dos, tres, diez y... la rueda que me traga hasta acá On tocarme pa soltar la bestia and arroba gmail.com Tu energía me alimento, siento Que si probara un poco más de tu Por la mañana ya no me despierto Mis ojos, respiración a tus ojos Le dicen que existe el novio de reojo Yo solamente quiero conocerte Y por la noche las manos te cojo. Solo pido un espacio para respirar Porque si te tengo cerca puedo volar Y es que no quiero ponerme a pensar Solo respiro y te digo la verdad i tu consentimiento No te pregunto, no, solo te cuento. A mi no me molesta para y sentimiento Yo solo pido un espacio pa' respirar. Yo solo pido un espacio pa' respirar. Yo solo pido un espacio pa' respirar. Yo Respira. respirar. Respirar. Respirar.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 o Olga, por acá por Radio Nauta FM 106.3 y como habíamos anunciado anteriormente, estamos acá con el genial, el ilustre eh, presidente de la Federación Universitaria de La Plata, Cristian de León, alias el Chichi para todos los amigos. ¿Cómo te va Chichi? Bueno, muy buenas noches la presentación un poco... <risa> poco poco regular, pero no, bueno, igual también me queda poquito tiempo de presidencia, así que esta noche ya se define este cómo va a terminar eh, la elección esta de, de las, de las autoridades. autoridades y bueno, en, en concreto entendemos que la continuidad va a seguir de por parte de nosotros y seguirá la compañera Clara Condenanza, que es una compañera estudiante de derecho. Che, y y hoy quién está en la Federación por ahí la gente no conoce mucho, hoy están ustedes, ustedes son... Nosotros, bueno, somos parte de una organización política que se llama La Copa, que, bueno, somos parte de un brazo el brazo estudiantil acá en la Regional de La Plata, este del Frente Popular de Darío Centillán, que, bueno, que es una organización multisectorial a nivel nacional. Claro, y están ustedes eh, en diferentes facultades. Exactamente, sí. Bien, eh, che, y contame un poquito de esto, de qué se trata de, de, de este Congreso no es solamente a nivel, no, por lo que tenemos entendido, no es solamente una cuestión de lo electoral, sino de que se han hecho eh, un, diferentes espacios de discusión sobre algunas temáticas, como cómo se viene dando, digamos, es, es hoy el Congreso. Sí, en realidad el Congreso, bueno, hoy continúa porque arrancó el miércoles, el miércoles en la Facultad bueno de Trabajo Social con, un, con una charla, con un de, panel de debate que, Este, sobre situación nacional, sobre situación universitaria. Este, y bueno, un poco la idea del Congreso, en primer lugar, bueno, celebrar estos espacios, digamos, que, que son importantes, que la juventud esté, de alguna manera, comprometiéndose y participando como un actor activo dentro de la política educativa y también de la política este, a nivel nacional, en términos generales, porque obviamente atraviesa las barreras de la universidad. Este, pero en primer lugar celebrar eso, eh, y bueno, y como decías vos, no es solamente un congreso en el cual, bueno, se renuevan las autoridades, sino que eh, va mucho más allá, es un espacio donde los estudiantes nos encontramos de toda la universidad, incluso de otras universidades que también se acercan a participar, Este, a debatir en concreto cómo está hoy la universidad, cómo, bueno, el movimiento estudiantil en general y las distintas problemáticas que estamos atravesando en la educación para, bueno, de alguna manera estar eh, sistematizando algo y, y de ahí avanzar en propuestas concretas para darle un marco de acción a lo que vendrá posteriormente como federación universitaria acá en La Plata, ¿no? Que, que una de las preguntas que se me estaban ocurriendo ahora a ustedes, eh, la copa... Eh que está, digo, tiene conducción en diferentes centros de estudiantes de, de la Ciudad de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cuánto hace que están hoy en conducción de la, de la Federación? Eh, bueno, nosotros como presidencia ya va a ser nuestro segundo año. Este, venimos igual de, de conducir la Federación ya con, con, con presidencias compartidas con, con otras organizaciones, pero que, bueno... Este, el crecimiento y, y la aceptación por parte de los estudiantes en las distintas facultades de, de, de nuevas formas de hacer política, conseguir de otra manera eh, la construcción de los centros de estudiantes, bueno, nos puso hoy como, el, ya desde el año pasado, ¿no? como en las últimas elecciones lo demostraron, la fuerza más votada dentro de la Universidad de La Plata, superando los 12.000 votos, que bueno que después de, de la vuelta de democracia, la única organización que mantuvo... ...ese caudal de votos fue el radicalismo... ...la Franja Morada y bueno... este ...nosotros recién el año pasado... ...pudimos avanzar... Eh, ...y se consolidó una nueva forma de hacer política ¿no? Eh, ...que... ...digo que loco ¿no? Una, ...una nueva forma... ...vos me estabas planteando de, de esta concepción... ...de una nueva forma de hacer política... ...de empezar a organizarse de otras maneras... Eh, ...los chicos... ...vienen laburando desde hace bastante... ...como estaban diciendo y se han conseguido... ...bastantes triunfos que nosotros... Desde Oiga Olga y desde Radionauta hemos estado hablando con, en diferentes momentos, como por ejemplo el boleto universitario, que fue uno de los logros más importantes, eh, si se quiere, en los últimos años, con el contexto político e histórico que tiene no ese logro. Eh, la verdad que para ustedes fue fue muy importante, ¿o no? Sí, en, en realidad nosotros partimos un poquito más allá de desde cuando empezamos a ser protagonistas principales dentro de, de la política de la federación eh, partimos ya del 2001 cuando se recupera la federación de las manos de la franja morada y que bueno en aquel entonces la recupera lo que es la cepa la eh, que tiene distintos nombres distintas facultades pero qué bueno que, que es una organización estudiantil que también tiene brazos eh, digamos es un brazo estudiantil que tiene organizaciones en otros sectores pero que que bueno, ellos recuperan en esa época la federación y desde una articulación que empezamos a tener, a formar parte de nosotros como actores principales desde 2004 aproximadamente, este se empieza a avanzar en distintas reivindicaciones. Eh, el boleto fue el año pasado, fue una conquista muy importante que también eh, rompe con otras barreras y tiene un sentimiento especial también por, por lo que significa acá en La Plata este, el boleto estudiantil, la, la noche de los lápices y bueno. Eh, muchas cuestiones que tocan mucho más en lo profundo de la militancia popular este, pero también recordar que en estos 10 años de recuperación de federación eh, se ha avanzado también en un comedor se ha avanzado también en un albergue este son tres propuestas que bueno que nosotros venimos trabajando desde que iniciamos nuestros nuestros caminos por por la disputa concreta dentro de la federación y que, bueno, que eh, por suerte se ha podido avanzar y que hoy los estudiantes podemos estar eh, gozando de este beneficio, pero que eh, también poner, digamos, un tilde en, en, en la necesidad de, de seguir apostando a, a los mecanismos que nos llevaron a conquistar estos triunfos, que es la organización, que es la participación activa de los estudiantes este, para, para poder avanzar en las necesidades que, que tenemos en todas las facultades, ¿no? Claro, es, eh, es, es importante resaltar esto de que es eh, anteriormente eh, por, por algo se dice que re, se recupera hace 10 años, anteriormente la Federación Universitaria de La Plata de la mano de la Franja Morada eh, digo a, a, había avanzado, qué sé yo, con la ley de educación superior había callado algunos de los derechos, porque más allá de los beneficios que uno logra por ser estudiante universitario son derechos estudiantiles derechos universitarios, derechos que, que tenemos a partir de la lucha que se ha conseguido y que gracias a, a, a que se recuperó la federación se pudieron avanzar anteriormente esto estaba estaba en una nebulosa si se quiere eh, de la eh, de la mano del radicalismo eh, hoy ese este escenario nos nos, eh, nos pone de que por ejemplo estamos en, se va a ganar como viene la, la cuestión de Yo digo que se va a ganar y comento a la gente porque también vengo de la Copa y de la Coordinadora de Organizaciones Populares Autónomas, pero que aparte de eso eh, me interesa saber un poquito sobre cómo viene el panorama electoral, también que el, es como eh, el color que, también que se le da a lo que son las elecciones de todo, ¿no? de a nivel nacional, como también eh, en los diferentes gremios, como hoy es el caso de la Federación Universitaria de La Plata. No, en concreto, bueno, un poco continuar con lo que venimos eh, construyendo desde ya hace varios años, ¿no? Entendemos que, que el movimiento estudiantil, más allá de su diferencia en las diferentes organizaciones, entendemos que tiene que estar unificado, este que la bandera que hay que levantar es la de los derechos estudiantiles, es avanzar por un modelo educativo, educación popular, este y en ese sentido me parece que, que bueno, vos mencionabas también recién que en la conducción de una federación bajo la franja morada se aprobó a espalda de los estudiantes una ley que de los 90 digamos privatista que bueno que mercantiliza y profundiza la mercantilización dentro de, la, de las carreras de la universidad y bueno este, me parece que en ese sentido es una de las banderas que hoy se levanta que permite unificar al movimiento estudiantil y, y volviendo digamos a la consigna me parece que todas las organizaciones tenemos que estar pensando Eh, las organizaciones que estamos en lucha ¿no? defendiendo otro modelo educativo eh, tenemos que estar digamos mostrando un marco de unidad que nos permita seguir eh, construyendo y siendo los conductores de, de estos procesos este, eh, de, de lucha digamos en los gremios que, que hoy existen y que bueno por suerte podemos estar a la cabeza nosotros en ese sentido los resultados y bajo esa política de unidad que hemos tratado de, de, de llevar adelante Hemos avanzado mucho entendemos que bueno que la estructura básica de, de la federación se va a seguir manteniendo y entendemos que se va a ganar la federación se va a ganar porque hemos logrado digamos armar un programa y en este momento también se está discutiendo en las distintas comisiones eh, cuáles son los ejes a seguir en un marco de unidad de las distintas organizaciones para poder garantizar que la federación siga estando en la calle planteando las necesidades de los estudiantes y bueno y que siga siendo realmente eh, una federación combativa en lucha y que se proyecta mucho más allá, como lo demostró en el Congreso de la Fuga en un frente, el frente 20 de diciembre, que bueno, que planteó a todas las organizaciones de izquierda este, en un marco de unidad para avanzar en concreto en la recuperación de un gremio que, que entendemos que sigue estancado y que no representa las necesidades ni sale a plantear las necesidades que hoy tenemos como estudiantes. este este Este paso que se dio, eh, que vos recién comentaba de la federación, la FUA es la Federación Universitaria Argentina, ¿no? Exactamente. Eh, digo, usted en ese sentido, ¿la Federación Universitaria de La Plata viene teniendo relaciones con otras federaciones? Sí, en la actualidad este no solo pasó en La Plata, de esto que decía antes de, de, de que cada elección estudiantil va va planteando una legitimación hacia una nueva forma de hacer política. Me parece que esto va más allá de la Universidad de La Plata y, y pasa en la UBA, pasa en distintas facultades, en San Juan, pasa en Comahue, pasa en la Patagonia, este en Rosario, que son todas federaciones que han sido recuperadas este por organizaciones como la nuestra, digamos, que estamos planteando en la calle este una, una propuesta educativa popular, este y que bueno que en concreto eh fuimos, fuimos avanzando y se han ido recuperando y hoy son más de 6, si no me equivoco, 7 las federaciones que, que se conducen desde la izquierda y que bueno que, que estamos unificando a nivel nacional, planteando ejes en común, por ejemplo, el boleto eh, nacional este educativo, este son banderas que vamos levantando y que bueno que que de alguna manera intentan llevar adelante en los hechos esta política de unidad que, que estamos construyendo acá en La Plata también. Qué, qué interesante esto de, de, de la izquierda unida, que muy pocas veces se, se ha visto, pero que se ha logrado, digamos, en lo que por lo menos es, la fe, es eh, a nivel universitario, y que eh, rompe un poco con esta política nueva, esta forma de construir políticas diferentes de abajo, con discusión, con debate... Eh, muestra otra cosa de que los medios por ahí hoy estábamos hablando de los medios masivos de comunicación, eh, no muestra ¿no? por ahí uno se queda entre Clarín o 678 y en realidad hay un montón de otras oportunidades otras discusiones, otras miradas sobre la realidad y que está bueno que eh, se, se visualicen y se se, se lleven a cabo, ¿no? como es el caso de estas federaciones universitarias eh, a nivel país y eh, muy importante para, para lo que es el movimiento estudiantil no sí sí este, este es un ejemplo también digamos de, de cómo a nivel nacional hay una polarización que fue básicamente la ley de medios, fue una, el instrumento que le permitió al gobierno generar una polarización que en un escenario que, que está que tiende a eso este que le sirvió como herramienta para estar Digamos, hoy planteando, por ejemplo, los gremios paralelos, como pasa en la CGT, como pasó en la CTA y como pasa este eh, actualmente con la fuga, que, que los sectores kirchneristas están también eh, frente al escenario que ellos tienen en términos de la universidad, el, que no han logrado desarrollar y legitimar su política, este ante esa impotencia de poder conducir legítimamente y democráticamente los gremios, eh, plantear una opción B, este, desconociendo lo que realmente el voto popular ha, ha dado y jerarquizado en, en cada una de las elecciones. ¿no? Utilizando al el Ministerio de Educación en el caso de la Federación. Eh, che, Chichi, chi, eh, la verdad muchas gracias. Eh, esperemos que el viernes que viene estén otra vez acá la nueva Presidenta eh, Clara Condenanza. Condenanza. Eh, y bueno así que muy importante para que para que esto siga funcionando para que tengamos más federación universitaria en la calle para y para que se defienda la universidad se defienda la universidad pública la educación pública eh, que tanto a que tan on, nos enorgullece como argentinos saber que es uno de los pocos países a nivel latinoamericano y a nivel mundial de que es gratis la universidad y que la que ha, también hay que recordar que eso fue a costo de mucho mucho palo, mucha sangre y mucha lucha, digamos, se puede decir así que muchas gracias por estar acá eh, y nos vemos el viernes que viene seguramente, bueno, gracias Dale. a ustedes chao chau, chau. chau. lo un helicòpter Que no toda la gente tiene que tener presente Tu apuro o demente, tu atraso urgente O si pensás que la mina solo puede manejar un detergente No me quiero ni enterar que todavía está mente, Latente, presente, flotando en el ambiente Es deprimente, muy deprimente Saca un peatón, no tiene ningún botón para expresar su desazón Si tan rota la vereda, que se hizo a pedo en la mochila con garrito de mi nena y ni te encuentro de mi abuela que en la silla de ruedas O si sea, el portero te corre con la manguera Por más que suewo que no suewa la beleda de Chancajeta, que moja hasta la teta y mi problema si no te llega, sino ya está cuando un sorete pise quiere que te vuelva a vestirete y que te alise, ¡disconete! ¡disconete! Gente la bocina en el gente que no importa que los chinos paraditos doble no fila se quedó el camión de leche. derecho para que tiene techo, pero para que en la esquina pone el pecho no hay derecho. Si un día de repente se entendiera que un peatón tiene derecho que exigir. Me duncio de un ratos, se acabarían los negocios que el Estado le garantiza las empresas que te cobran por viajar en la cornisa. Métete la bocina de el objetivo, métete. hacer que esto cambie. En revista La Pulseada de Agosto, las chicas y los chicos de la obra de Cajade analizan la violencia, un concepto que algunos asocian únicamente con los pibes de los barros. ¿No es violencia también el abandono que sufre la infancia con derechos vulnerados? Además, el golpe de Estado en Paraguay contado por el último embajador argentino en Asunción, los peligros de la megaminería y los agronegocios. Marcelo Balco nos cuenta que en General Pinto, una calle dejó el nombre del genocida Julio Argentino Roca y ahora se llama Pueblos Originarios. Una nueva ficción de Gonzalo Chávez, de líos y pelusas, la sección deportiva del Colo López y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0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 Por eso exigimos, exigimos Scioli, por, eso, por eso exigimos al gobierno de Xioli Por eso exigimos al gobierno de Xioli la apropiación definitiva de Olga, Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. No se negocian. No se negocian. No negocian. olgavazquez.blogspot.com Radionauta 106.3 Radio FM. radionautafm@email.com oega punto vásquez Nauta. A las 10 de la noche, orgía de vegetales A las 12 y media de la noche, Avia ya las Noticias La actualidad de Nuestra América Radionauta FM 106.3 Cuando cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, holta. <risa> Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión... Bueno y acá seguimos en este día lluvioso Acá con Enoiga Olga eh, Con la gente de la Carpintería Cultural ¿Cómo estás? Bien, bien, Juan Sí, Juan ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido Y nada, queríamos preguntarte ¿Cómo surgió el espacio? Eh... Sí eh, Bueno, surgió A partir de querer Como cambiar un poco la relación Entre lugares artistas Eh, fue como una apuesta a, a que la relación sea distinta por ejemplo la, el jueves y el viernes el jueves hay teatro y música eh, les, bueno, les pagamos al grupo de teatro les pagamos 100 pesos al grupo o al, o al de teatro y a la gente de música también y después se ponen unos sobres y se reparte el sobre en dos el viernes es algo parecido, hay música y hay cocinero invitado Así que también le, le pagamos al, al que va a tocar y, y a veces al cocinero también, si lo necesita. Y también el, el, hay un sobre. Y bueno, además le damos de comer y algo de tomar. Como la onda no es como lucrar con el artista. Claro. Por lo menos no con el artista que va a tocar esa noche, porque claro. los demás son todos músicos. Claro. Pero fue como una propuesta así de... de... ...de cambio de relación... Claro, te hablas otro tipo de relaciones... ...entre los artistas que hay acá en La Plata... ...que hay muchos... Sí, sí... ...y a veces... ...también da lugar a que... ...vienen... ...no sé, el otro día tocó Juan Pidi César... ...que es de Mendoza... ...entonces le pagaron... ...para tocar en Caras y Caretas en Capital... ...el sábado... ...entonces el viernes tocó en La carpin ...ya que venía para acá... ...y bueno, como que da lugar... ...o oh, el ciclo Ruta Nacional... Corvenicia Ceva en allá creo que en la Pampa. Bueno, como que da lugar también a un punto de encuentro en ese sentido. Como que no solamente se, se quedan en, en lo que es a nivel local, sino que rompen esa sí. barrera y buscan también a otros artistas sí. de, de, de la onda independiente, digamos que también. Sí, eh, tal cual. Es grato saber de que nosotros en realidad también buscamos ese lugar para que pueda conocerse porque que le da lugar a los artistas independientes que por ahí tan escasos sí. hay que tan problemático Sí, la idea es que el, sobre todo jueves y viernes eh, que es poca plata pero eh, que sea para gente no muy reconocida, que está empezando que es la primera vez que toca como dar ese lugar y, y sacar como desmistificar un poco el escenario claro. que bueno, el viernes también hay escenario abierto entonces... El que va con su instrumento puede tocar dos temas, después que termina el, el invitado eh, puede tocar dos temas. Entonces también es un poco liberar un poco el, ese espacio del escenario que siempre es bastante pesado. Eh, y apuntar, porque por ahí el, el artista que lleva gente, ya tiene su público, le conviene hacer una fecha, cobrar una entrada y por ahí van 30, 40 personas a una entrada de 30 pesos. No le conviene ir jueves o viernes. Pero esto es para para alumnos de música, para... Igual tocaron un montón de gente, no solo eso, pero como que va un poco apuntado a eso. Para darle un, un empujoncito al, al primer... Sí, sí, y sacarle un poco de, de, de peso a, a estar por eso ahí arriba, no como siempre es difícil el arranque los lugares en general eh, cobran el sonido si llevan un porcentaje de la entrada te cobran lo que come lo que tomas o sea te claro. matan sí sí sí, sí. Eh, entonces esto bueno como que no gastas un mango puedes tocar te llevas algo que se como que esa esa sería un poco la idea. Claro Cuánto hace que, que se viene armando esto de lo que es la carpintería cultural y también dónde queda para que la gente del otro lado de se una. Bueno, el Ken 16 y 64 en la esquina. Ahora estamos montando por el pasillo por algunos problemas legales con el timbre, Hay que toca el timbre y está bajo llave. Es como una reunión de amigos y por el, la entrada es por 64 y se gestó, eh, lo abrimos en fines de noviembre del año pasado así que hace unos 6 meses más o menos que estamos y se gestó un poco por esto del cambio de, de relación y, y el cambio como que el, lo difícil es que funcione de manera que con Janine que somos dos, Janine ...y yo, que somos amigos... ...podamos sacar un mango de eso... ...como para poder dedicarle el tiempo... ...a la organización... ...que bastante... ...yo arrancó bien a las 5 de la tarde... ...y termino a las 3, 4 de la mañana... ...así jueves, viernes y sábado... ...entonces el desafío es un poco eso... ...que, que, que pueda servir para todos... ...y para nosotros también... Claro. ...sin ganar fortunas... ...pero como para... ...entonces yo, yo soy carpintero... ...dejé mucho trabajo del taller... Y, y Jean dejó también Trabajo, ella es profe de canto Como para dedicarle tiempo a eso Entonces tiene que Como como que funcionar por todos lados ¿Y qué, qué actividades se vienen haciendo? Eh, eh, ¿Ustedes las actividades las hacen los jueves, viernes y sábado? ¿O en la semana también hay otras de día? Ah, o eh, es su ¿Qué proyección también por ahí están pensando en Si no lo hacen en hacerlo? Sí, eh, poco poco abrir eh, había un taller de danza eh, que lo daba Nadia, que todavía está pero estamos viendo si no cambia para los martes que es los jueves los jueves a las 7 después había clase de portugués que ahora no se están dando eh, después van unas chicas a ensayar clown pero no la idea no es abrirlo mucho porque ya anda las clases de canto ahí y show veces ensayo lo usamos para, para ensayar o para juntarnos también ahí. Entonces como que él está concentrado jueves, viernes y sábado a la noche. Bien. Como que esa sería un poco la la idea de, de, de continuar con, con eso. No no es un todavía no lo queremos mover así durante el día porque lleva mucho trabajo, sino Sí, sí, sí. sí además son... son dos son dos sí, sí, clientes. Claro. No, y trabajamos, tenemos nuestro trabajo también aparte, claro. entonces eh, hay que ocuparle mucho tiempo, abrir y cerrar, eh, y es como una casa realmente, no es que es un lugar muy público, es la guita en el cajón, o como Jan vive arriba, entonces algo bastante eh, particular. Claro. Eh, ¿Y ustedes, eh, el laburo que se viene haciendo esto de los viernes, ¿qué, qué, ¿Qué actividades ofrece? Eh, digo, ¿Vienen a tocar bandas? Claro, teatro, por eso y... los jueves hay teatro y música Que sí, claro. ahora estamos reviendo un poco Porque porque no funciona muy bien con la gente y todo Pero somos muchos para repartir Entonces estamos viendo cómo vamos a hacer Pero hasta ahora hay un va un grupo de teatro Ayer hubo improvisación y un, una banda, y los viernes hay cocinero invitado, cocinera y, y banda también, y los sábados hay una fecha, con entrada en general, Bien. El, el otro día tocó, el sábado pasado tocó Juan Pidi Leone y, y este chico de Brizzo eh, González de apellido. No, ya. Eh, Pero lo tocar. podemos googlear En eh, caso Y saber de en qué lugar Quién es este tal Gonzalo claro. eh, Y de última, si no está escuchando Nos puede escribir claro. a partir de, de, de O sea que la gente a los fines de semana puede ir a la carpintería Se puede claro. comer algo sí, la, el, la propuesta gastronómica también es un poco Particular En general Cocino yo Y hacemos un menú que El menú es el menú del día generalmente hay también vegetariano y, y hacemos 40 porciones y repartimos ese morfi que a veces es un poco para mí una experimentación en la cocina yo empecé a cocinar hace unos años y Y no tengo mucha idea, así que voy probando <risa> como después que los demás. así claro. Pero parece que, que gusta, parece que gusta. Dicen, dicen. Se viene, ¿sí? se viene, las malas lenguas dicen eso, o las buenas. O las buenas, eh, podemos claro. Podemos decirlo. Muy interesante, está bueno saberlo otra vez, repetir la dirección. Es 16 64, en la esquina eh, es una esquina un poco violeta, o violeta o... Rosácea. ¿sí? Rosácea. Una... Sí. A la noche se ve igual distinto, pero... Y es por la entrada de 64. Por lo general a la noche uno empieza a ver... Eh, de rosores, por rosos. Por rosos. Claro. De... Bueno, de... así que la gente jueves, viernes y sábado tiene diferentes propuestas sí. para poder acercarse para poder, a la carpintería. Claro. Y comerse un buen plato de Juan acá. Que, claro. acá Mañana está. vamos a hacer eh, como una lasaña de milanesa de, de carne. Ah, Oh, bueno. Es una mi, capa milanesa Cebolla Queso, salsa Otra capa de milanesa Cebolla, queso, <ríe> salsa <ríe> Juan, quedate y cociná nos <ríe> salva Bueno, eh, muchas gracias Juan Mientras tanto acá Muchísimas está la cocina Muchísimas gracias por haber eh, Que podés ir haciéndole una, una para nosotros Y cuando termine el programa Gustosos Vamos a de estar hume. en probar eh, el arte culinario Acá desde de, de tus manos yo, yo lo pruebo después igual carpintero, cocinero carpintero, carpintero cocinero, cocinero, artista art... no se pueden perder eh, la, carpintería, la carpintería cultural, cultural eh, amigos también de la casa obviamente para lo que necesiten gustosos de, de que vengan y de que bueno. nos cuenten las cosas que están haciendo muchas gracias Juan de por nada. estar acá nuevamente y a la gente que nos está escuchando repetimos, vayan a la Carpentidad Cultural y en este momento quédense escuchando Oiga, Oiga Olga. ¡Ah! punto basque punto cultural arroba gmail I put it. www.gmail.com Estás ahí Estoy acá Bueno, ¿cómo estás? Estamos hablando, para los radio les contamos Estamos hablando con uno de los talleristas del taller de tango Que funciona acá en el Orga Vázquez todos los jueves eh, ¿Cómo estás? Bien, bien, un saludo para todos Estoy medio engripado, así que discúlpenme la voz ¿eh? Por ahí voy a toser en el medio de la charla también estamos todos medios apestados así que sí, sí, <risa> Yo que acabo de salir eh, de una peste que acabamos de comentar es el clima de la ciudad de La Plata que no apesta a todo, pero aún así seguimos, como en el caso de ustedes, bailando tango, alegrando lo que es el Centro Cultural de Vázquez. Sí, sí, desde hace bastante tiempo, eh te diría que hace como cuatro años que más o menos ininterrumpidamente venimos con el taller. Eh, a veces lo llevo adelante una persona, a veces otra, pero siempre con la misma con la misma temática, con las mismas ganas la historia era encontrar un lugar de tango tal vez un poco distinto a lo que había en aquel momento eh, en La Plata eh, y bueno, de a poquito se fue armando, se fue incorporando gente, pasó de ser un taller con, con una clase nomás a incorporar una práctica de tango eh, después con el tiempo eh, nos fuimos animando nos fuimos poniendo pilas y empezamos a hacer milongas así que ya hicimos cuatro o 5 milongas en el... que salieron todas muy, muy lindas Eh, también nos animamos empezamos a hacer un programa de radio ahí hay dos o tres personas del grupo que, que lo están llevando adelante eh, Logia Mistonga, que está los martes de 8 a 10 y ahora hace poquito, en julio, arrancamos un, un, una especie de taller un poco distinto de tango, que se llama Así no se baila el tango que es, eh, lo estamos dando los lunes de, de 21 a 23 de 9 a 11 de la noche así que nada, de a poco estamos ocupando en el que con tango nos van a tener que pedir permiso nosotros para hacer algo ahí la verdad que, que, que muy felices también es verdad eh, recién estábamos sorprendidos ya de la cantidad de años que se viene haciendo el, el taller de tango no teníamos esa ese número tan tan certero, sabíamos que hacía mucho pero no tanto como 4 años eh, y que lo más importante es la propuesta que ustedes tienen no la, esta propuesta de de, diferente a lo que es la vida o el mundo del tango Sí, a ver sin, sin pararnos de, de ningún lado, digamos de, de ningún otro lado, pero sí la idea era hacerlo sobre todo un poco más eh, más relajado claro. más descontracturado hay otros lugares en La Plata donde también más o menos se cultiva este mismo tango hippie, digamos <risa> eh, pero pero sí la, la, la historia es un poco esa el otro día los chicos colgaron un, un flyer en, en la página promocionando el, la práctica del, del jueves pasado eh, y el, la leyenda era no importa cómo bailes mientras lo estés sintiendo claro. eh, y un poco un poco la idea es esa eh, no, no importa tanto como lo bailes la técnica, la perfección que le pongas eh, si no, nada las ganas y, y el encontrarse, yo siempre digo que, que ahí en el Olga están los abrazos más lindos de la plata, vos vas a bailar ahí y te abrazan y nada te morís, eh, y, y la idea es un poco esa, eh, y de a poco por suerte, como que el mismo taller fue generándonos cosas a nosotros nos fuimos formando como un grupo eh, y eso dio lugar a, a otras movidas y a hacer otras cosas dentro y fuera del Olga, eh, y, y a generar nuevos proyectos y cosas que andan dando vuelta que algún día se concretarán eh, así que nada, está bueno también el, el Olga como como motor, digamos, ¿no? Como semillero que de donde surgieron un montón de otras cosas que, que ahora de a poco se van se van dando y se van concretando. Eh, bueno, y tuvimos un problema con, con el Tincho, que se estaba uh -huh. comunicando, se ve que hubo un corte. Hola, Tincho, ¿estás ahí no? No, eso, tú No, eso tú, ¿sabes? claramente ¿Hizo no es quiere está. decir de que del otro lado no va a estar Martín. Esperemos que no esté escuchando en este momento. Te saludamos Tincho eh, ahora vamos a intentar creo que ya eh, no lo podemos lograr a ver no no lo podemos hacer Bueno, eh, Tincho desde Muchas gracias acá, por muchas haberte gracias. comunicado con nosotros Y ojalá algún día podamos Concluir la conversación Que estaba muy interesante aparte Muy interesante, está bueno lo que dicen los chicos De verdad, eh, si mal no recuerdo Vinieron las chicas de Que hacen el taller que dan El, taller el nuevo taller, el que es de los lunes Que se llama Así no se baila el tango Estuvieron acá, en estuvieron acá Y bueno, este es uno Recién estuvimos hablando con Martín eh, Uno de los de los talleristas, de los talleres más viejos de Olga Vázquez... Que es el taller de danzas de tango que se hace los jueves... A partir de eh, las 8 de la noche pueden venirse todos los jueves... Eh, es a la gorra, es abierto... Y si no sabes bailar tango y siempre quisiste hacerlo... anímate venite... Que, que va a estar muy bueno empezar... Y después las milongas del Olga Vázquez... Que de a poquito, de a poquito van tomando... También un poco de lo que fueron entre las milongas, las peñas de acá de Lolga. El fin de semana pasado, en la peña de Lolga, tocó un ensamble de charango de, armado desde el taller de acá de Charango. Fue la primera presentación de un tallercito de Lolga, así que... ¡Qué tallercito igual! ¡Qué tallercito! Porque... lunes... Recordemos, los lunes a partir de las 5 de la tarde El taller de Charango eh, eso, Muchísimo bueno. éxito eh, Para quien lo esté escuchando Estuvimos hablando otra vez con Martín Saludos Martín, ahora nos vamos con un Tetmita musical y volvemos Nuevamente a lo que es Oiga Rodeado de escabiadores, un malevos sus amores, rememora soños antes, en tanto los musicantes buscan pulsando sus instrumentos llenos, yeah, llenan de tristes acentos el fecatán concurrido Donde chorros aguerridos tristes, suen, tristes sueñan con el vento Por tu pinta tan tiquera me hiciste Me hiciste tanto aspamento Me laburaste de cuento Como a un notario cualquiera Y de la misma manera me hiciste Me hiciste tirar la daga Y pa' colmo de mi plaga yo pungué por tu cariño Me engrupiste como a un niño Pero esa deuda, pero esa deuda se paga Como tu fin ya está escrito Fácil es de imaginar Muy pronto irás a parar A amar compadrito Y cuando ya esté marchito ese, ese cuerpo compadrón Algún, algún oscuro chabón será el llamado a cargarte Nadie quiere el estandarte si es lunga, si es lunga la procesión y nacional el, el mundo cultura altura deporte audio vídeo marcha www.marcha.org.ar actualización de lunes a viernes marcha. marcha una mirada popular de la argentina y el mundo vida más allá de clarín y 678 el fin de la neutralidad de los medios de comunicación lecturas críticas agenda periodismo militante qué discusiones se abren y cuáles se cierran en esta dicotomía ¿Qué queda fuera de la disputa de clarín gobierno desafíos de los medios populares Darío Aranda sudestada la tribu colectivo de trabajadores de prensa red de medios alternativos jueves 30 en el Centro Cultural Islas Malvinas a las 17 horas Periodismo crítico y medios populares en tiempos de polarización <risa> Radionauta FM 106.3 Radionauta FM.wordpress.com Oiga, oiga olga.basque.cultural@gmail.com Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta allada de su rayo inquidai. Haye aquí calia chualia chumeirekese kichi. Kay ekus kholakta pika khyatata hawolakta kudapi yarima nikuta wenikura paraikuna. Kunaka ayenta ke guira kuracha y muko kai Puerto Rico naxumanta pacha. Paikunak sutikni Y las patas rubemus o taquita pomonches Chaita que mi. de Latinoamérica Uy, ahí coso, chis Cancunapa Soy, soy lo que dejaron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 era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 viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar no Aquí se comparte, lo mío es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullo Y si se derrumba, yo lo reconstruyo Tampoco pestañeo cuando te miro Para que te recuerdes de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido Perdono, pero nunca olvido, oye Vamos caminando, aquí se respira lucha basque.cultural arroba gmail punto Así para todas las chicas y chicos con esta florcita de cumbión Seguimos en Oiga Olga después de haber escuchado a Juan Ah, no, con Martín, Martín estuvimos hablando, de, que se nos cortó de de podes, sí. se nos cortó la comunicación, la idea de hablar un poquito más. Bueno, para para la próxima seguramente vamos a estar hablando con ellos largo y tendido en lo que es, oiga, Olga. Eh, algo que nos había quedado ahí un poco en el tintero era la pregunta bizarra del día, digamos, también para, para saber lo que habían opinado la gente eh, sobre esto que habíamos dicho que era recordamos a los radio oyentes cuál era la pregunta bizarra y quién mejor que nuestra compañera Camila para explicarle a la gente de qué se trataba la pregunta bizarra de hoy, todavía estamos pensándola algunos de Perón, pero Camila, si quieres contarle ¿Cuál fue tu deseo inmediato más bizarro? Bien. Bien. Eh, ¿Hay algunos comentarios al respecto de eso? Sí, Mauro dijo que pegarle una patada en el orto al arzobispo en la procesión. Dice que se hacia agua la boca de solo pensar. Eso era un deseo de Pablo. ¿Pablo era? Eh, Mauro. Mauro. Maurito, Maurito. Eh, bien, es un buen deseo. Eh, lo único que no sé qué hacías en una procesión, ¿no? Claro. Por ahí, pasá, ¿Cómo y... Te chocaste la, te chocaste una procesión sí, sí, claro. <risa> Pero bueno, igual uno no respeta a Los deseos de los demás eh, Como respetamos todo Capaz eh... fue a, pe, a pegarle una patada Y ahí se dio cuenta que no, no daba No daba a pegarle la patada al bueno. cura Bueno, acá Nicolás ponerse? Dice que es Su deseo más bizarro fue ir a ver a Sergio Deni el viernes pasado Lo que no aclara Nicolás es si fue a verlo O fue eso un deseo Porque nos tira la fe el día. Estuvo el viernes, se ve acá en La Plata. O sea, que Yo creo que sudar. fuiste, Nico. Y te, que... te, está, te está dando vergüenza admitirlo. Y me parece que está bueno ir a verlo a, a, a Denis. Eh, es un gran cantor es de acentor. la de, de nuestra patria argentina. Es muy ochentos. No, no. Fina de los ochenta, principios de los noventos. Era como el galán. Eh, es un grande, Denis. Es un grande. Los temas, eh, digo... Reconozcamos, reconozcamos que gracias a Denis, hoy las canchas argentina tienen un montón de canciones. Tienen un montón de canciones. ¿Qué lo había pensado? Bueno, porque lo tuyo es, es en, en los chiquitos ¿eh? Decía, ah, no, qué feo que es Denis, ¿no? Denis ha... Ah, logrado no, no, no, yo lo inculcarle igual. muchos temas mucho soporte musical a las bandas a las hinchadas argentinas ¿no? Eh, muy importante ojo hay otras bandas hay otra banda que en este momento no recuerdo entonces no quiero explayarme y bueno pero tema. igual si vas a ver a Sergio Dennis hacer covers de los Beatles como hizo en un momento de... ah por... pará hizo covers pero la, la traducción la traducción de las canciones de... ah no en inglés Ay, chico, sino pará, que para el oiga Olga de la semana que viene tenemos que tener acá un tema de los Beatles cantado y traducido y ahora, por Sergio Lo Daly. prometemos, en este acto, en este momento. a ser mínimo, el, el inicio de la pregunta bizarra, me imagino, no también el inicio de la pregunta bizarra. no, el inicio del programa tiene que ser, no me importa, tiene que haber ese Igual tema. Igual él mismo, yo no voy a decir por qué estaba viendo una especial de Sergio Adeni, sí, pero sabés mucho de la vida de Fue casual, como, como Mauro se encontró con esa procesión, yo me encontré con un documental va, documental. Un, un especial Sergio denis Y un, uno se pone a ver esas cosas. Obvio, obvio. ¿Cómo? Yo te lo reconozco. Yo lo veo. Veo los documentales. Veo especiales de Leo Mateol y veo especiales de... Bueno, igual Leo Mateol un poquito más grande. ¿no? En el ambiente tropical, por ejemplo, es un... Y Sergio Dennis mismo. decía que le daba vergüenza cuando escuchó hacer los... El disco que, que grabó Porque grabó un Cuando disco Cuando se escuchó a él mismo ¿Pero qué dice? Socorro. No, no, no. ¡Socorro! ¡Socorro! No no no no. ¡Socorro! No, no, no, no no No era eso, bueno, eso? Pero Sergio y Denis Estaría de a agradecer De escuchado ustedes Si sí, no Se sentiría un poco mejor Podríamos sacar un tema Un disco de cover Te lo viste traducido Así, ¿No? Ya lo hizo Sergio Dennis Claro, ¿por qué lo querés hacer? Ya lo hizo Bueno, Cami, a ver, contanos ¿Qué más opinaron los... Sofía no, Otra No, no es Sofía que No es nuestra Sofía Nuestra Sofía Dice que una de las cosas bizarras Fue querer participar de un programa de, And de Andrea Politi ¿Cuál es Andrea Politi? La de Cuestión de Peso La de, de, peso, la de Ahora que hace ese que, sea, que se quiere en el secretario. No sé cómo se llama <risa> <risa> Bueno, tiene <tiempo risa> muy bizarros en la televisión Eh, esos de que humillan a la gente viste y las, y las, las tristezas humanas reflejadas en la y televisión la tele. que no es eh, tinelli digamos es Andrea polini pero <risa> político pero sí es parecido igual Politi, todos, politi. politi. bien. Sí. Eh, y Sofía tenía ganas, ganas de, Le agarró un deseo así repentino Y dijo, ay, qué ganas de estar en un programa de Andrea Claro, y preguntó en realidad Lo tiró así como, querer participar en un programa De Neopolitik y, y Politi ¿Es, ¿es bizarro? Yo conozco gente que son gente que se dedica a la actuación Y ha sido contratada para hacer De personaje, no son actores No pero le pero pinches cosa, el, el Perdón, te, te cuento Aparte, que Primero me estás rompiendo una ilusión muy grande Jajaja <ríe> Vos que todo cierto. Sí, yo te, y por el otro, una cosa es que te paguen, otra cosa es que te agarre ganas. Y después la otra pregunta, ¿cuál era? que ¿Si era no, bizarro eso? Claro, ella preguntaba si era bizarro. Sí, ella tenía ese deseo Sí, sí Sofía, en y este, en este tiró, momento Sofía, te decimos, es muy bizarro. Y la otra que tiró como para para mí, que también lo, lo puso como para darme un empujoncito a mí, que yo había tirado mi, mi deseo bizarro. Y dijo que su deseo es ser una CBC saborizada para bailotear en cualquier partido de fútbol. Eh... Rocío acá nos hace un movimiento explicativo de cómo bailotea una CBC saborizada. Yo no entiendo. No, no... En, en un partido de fútbol. Una CBC. <risa> una Gatorade. Ponele. No, Mateo. pero viste. CBC saborizada. CBC, CBC sabor. ah. Siempre. Pero bueno, igual... Eh, esa es un tipo una publicidad así pero bueno, ella quiere disfrazar bueno, de y... ese deseo bueno, cada cual con su deseo ¿De bizarro qué, eh, le, ¿de qué sabor? bueno, poder... bueno es... está bien <risa> bueno, acá Pablo Una dice que su deseo bizarro es pedirle un autógrafo a Machito Ponce <risa> es un deseo bizarro Sí, es que yo lo tendría... Yo lo tendría... Machito Ponce... Hemos escuchado sobre Machito Ponce... Eh... Sí... Ni hablar. ¿Cómo no? Te... Yo tendría el de la... Yo creo que no lo reconozco si lo veo... Ricky Martin... Ricky Maravilla digo... Ricky... Eh... También lo Soy, tendría... Ser una riquita podría ser un deseo bizarro... Es verdad... ¿Que yo sea una riquita? Sí. ¿No es una imagen muy agradable... No, para nada... Pero bueno... Si uno... Si está en el deseo de las personas que escuchan... Oiga Olga... Voten, ¿quién quiere que... que capaz no te puede visualizar, visualizar viste, pero poner esa voz Bien. Eh, Entonces, en una de, una de una riquita. De una riquita con minifalda color sí. flúor. Eh, sí. Si nos escuchan, lo hago. Mirá, te digo más, y si voten y lo hago. Eh, Vamos a abrir un grupo en Facebook. ¿Quién si querés que vos No, tampoco es necesario, ya lo estamos diciendo al aire por radio, <risa> o sea, tampoco vamos a tener Fe, que... Vos tenés miedo de que convoque. Para mí vos tenés miedo de que convoque. No, no lo creo. Igual eh, se puede sorprender mis piernas con eh... No quiero imaginar más. Y vos me hablás y a mí me aparecen <risa> imágenes visuales onzas, así que vamos ojo, a ver. Ojo, ojo. <risa> ojo como luz en mis piernas con una minifalda fluo, eh. Ay, Dios. Al y Meneándola al, al, al, al, al ritmo de la sonora colorada Así bueno. que en algún punto tu deseo bizarro sería Puede ser, puede ser Yo todavía no he, no he encontrado mi, mi deseo bizarro Yo eh, tampoco, no puedo participar porque no, no lo he hallado Creo que necesitaría algo de... o oh, de un poquito de porro eh, Siendo que por ahí no estén escuchando en Pero Uruguay No es el ritmo, si sino... no es el ritmo que el Tata siempre nos dice El ritmo del porro, el porro... No, el porri ilegal legal de de de, de de nuestros hermanos uruguayos y hermanas eh, y seguramente nos están escuchando en Uruguay por, por, por internet. internet. rompe fronteras eh, entonces por ahí tenemos esa suerte y con un porrito capaz capaz que empiezo a pensar en algún deseo bizarro o sea. como puede ser no sé un se me ocurre la gula <risa> la gula, ¿viste? Bueno, pero no importa. Eh cabalgar en un caballo, dice acá Rocío, nuestra productora eh, bueno, sí, uno cabalga la en un caballo cabalga. y cabalga en caballo en caballo, por lo general ¿sabés quién es? Eh, la que gente que, es que hace... un hipopótamo hubiera eh, sido raro, una jirafa pero, en un, pero en un caballo es como bastante normal, pero bueno podemos entender lo que puede este llegar a ser que... bizarro se imaginó y dijo, un perro, un perro medio caballo Estás sí. explicando algo Dijo caballo no dijo Bueno, no importa Uno puede cabalgar en varias cosas eh, Pero también en un caballo sí. Y fundamentalmente en un caballo ¿no? Bueno, y el último Federico Vicentín Que nos dijo que para el deseo bizarro Era el, fin? Yo lo vi el fin El fin Un poco apocalíptico wow. El así fin como, como para finalizar el, este blog Pero el, el fin así como El fin ¿Por el fin de las cuatro, eh, O sea, los cuatro jinetes Destrucción Yo, como yo, yo, yo, yo le, le, le pongo eso bueno, A mí tiene como un dejo apocalíptico Pero bueno Pero no puede no sé, también el ser el fin bueno, pedimos de... un deseo bizarro cuando, Igual vamos a, Si quieren podemos pedir un deseo Caótico y apocalíptico y Tal vez él lo vive como bizarro Si no, no lo hubiera puesto Uno puede... Se le puede ocurrir un deseo O sea, que sea bizarro Como el, el capítulo de Los Simpsons donde mueren las personas y qué sé yo eh, hay muchas hay muchas ideas bizarras hay muchos deseos bizarros eh, hoy es este programa también un poquito bizarro eh, y el deseo que tuvimos de hacerlo y hoy Está estamos en, en, en camino y para irnos a este bloque de la pregunta bizarra nos vamos con un tema una banda a lo mejor alguien se ofende porque, porque es una banda muy querida por muchos pero yo muy odiada por otros sí, muy odiada por otros que vamos al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 Senegal si Pasa la impunidad Comisión Carlos Presente Justicia ya Hola, soy ¿sí Jessica Tengo nueve años De Olga que yo pinto y juego Y con mi hermano que tiene ocho años Yo me llamo Samira tengo ocho años Jijiji <risas> En la Olga Vázquez Quinto el... a la biblioteca Me gusta mucho en este lugar Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3 sí, sí, sí. Radio Nauta 106.3 512 1690 512 1690 Sembrando cultura cosechamos libertad Oiga Olga Olga Olga <risa> De de Olga eh, ¿Tenemos algunas cositas para comentar? Sí, eh, primeras invita Unas invitaciones que nos fueron llegando El 30 de agosto A las 6 de la tarde Hay una charla de debate en el Centro Cultural Islas Malvinas eh, El título de la charla es ¿Hay vida más allá de Clarín y 678? Periodismo crítico en medios populares En tiempos de polarización eh, Bueno, va a estar Liliana Daunes Darío Aranda eh, Gente de la revista Subestada ...la Red Nacional de Medios Alternativos... ...colectivo de trabajadores de prensa... ...y gente de la FM La tribu ...así que bueno, esto lo convocan... Eh, ...y adhieren los medios populares... ...y alternativos de La Plata, Berisa y ...entre ellos... Eh, ...Radio Nauta FM 106.3... Eh, ...por el otro lado... Eh, ...un chivo para... ...de un compañero que el 28... ...pasado, el 20... Eh, ...el día 20, el lunes... Robaron un auto, eh, acá en la puerta del Olga Vásquez, con una perra adentro. Eh, por favor, eh, si, si cualquiera vio algo, una, alguna información sobre la perra, no no importa el, eh, el auto, pueden llamar al 1550-58-560. La perra es negra, mediana, eh, tipo labradora, pero con de acá dice con mandíbula de pitbull y se llama camba. Eh, bueno, muchas gracias a todos. Y eh, repetimos el número 1550-58560 Y para hoy tenemos el ciclo de funk Que los chicos de Hamaca Paraguay Ya estaban viniendo Pero ya se nos está acabando el tiempo Así que seguramente lo vamos a invitar En otro pro programa de Oiga Olga Y para mañana Acá en, en el Olga Va a venir una banda de capital Inés Anís Va a tocar Chancho de Monte Descalibrados y tranvía Así que los invitamos que se pasen por el óleo a tomar una guirrita y ahora buenas bandas. Muy buenas bandas. Y hoy el ciclo ciclofan eh, con hamaca paraguaya, que ya lo había repetido, pero sí. insistimos a que vengan. Que es más, nos bueno. vamos ahora con un temita de hamaca paraguaya y después de nosotros quedense escuchando porque viene Orgía de Vegetales. Bien.